Pues Es una condena absolutamente desproporcionada. El hecho de que se le condena a una persona a 16 años de prisión por unos disturbios callejeros, el lanzamiento de unos cócteles, pues no deja de ser sumamente grave. ¿no? Y si lo comparamos con otro tipo de, de situaciones, es clara la desproporción. Tenemos como ejemplo el caso del asesinato de Ángel Berrueta. Como uno de los asesinos de Ángel Berrueta es condenado a una pena inferior. Es condenado a una pena de 15 años de prisión frente a los 16 años de prisión a los que se enfrenta Odey, en este caso. no Y lo grave de todo esto es que viene a ser una práctica habitual en la Audiencia Nacional, el que eh, hechos de cale borroca acaben en condenas tan elevadas qué es lo que buscan con esto? Bueno, pues eh eh unas sentencias ejemplarizantes también, ¿no? El el hecho de que, bueno, a la luz de cualquiera y de la la opinión pública, pues vea cómo estos hechos reciben esas condenas tan altas y que eh, los jóvenes que vienen detrás y que se enfrentan a esas peticiones, pues sepan también que pueden ser condenados a esas graves a esas graves eh condenas, ¿no? Ante esto, pues lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos es interponer una, una, un recurso en el Tribunal Supremo y veremos si el Tribunal Supremo pues, caza la, la sentencia y modifica la condena para Ude y Jurco.